Milton Fernández, secretario general del Sindicato de Prensa, buen día. Buen día, Juan, ¿cómo les d a s Buen día. Hola, hola. Sí, te estamos escuchando. ¿Cómo... Buen día, sí,、ah. yo, yo me estaba acercando al micrófono, estaba lejos. Romina Gutiérrez te saluda, Milton. <risa> hola, Romina, ¿cómo andas? Milton, ¿hubo novedades en la paritaria nacional? Contanos de los trabajadores. Sí, hubo, trabajadores noved de hubo novedades y sigue habiendo novedades porque aparentemente la, la letra chica no sería tan clara. Ah. Este, hoy estuvimos este, averiguando, s tratando de averiguar con el abogado de la Federación, que es el que redacta el acuerdo, y según ese acuerdo este, no sería tan beneficioso para los trabajadores, lamentablemente. Pero a ver,、eh, contanos en principio cuál era el acuerdo que se creía que era y ahora qué es lo que está pasando. No,、eh. no, el, el acuerdo parece difícil, pero es, es sencillo. Hay un decreto del presidente Alberto Fernández que. claramente en enero dice vamos a hacer un vamos a dar un bono a los trabajadores privados、eh, en aras de la recomposición salarial que es lo que se perdió en las paritarias este, con el gobierno de macri la verdad que era un bono un decreto en realidad que venía de alguna manera a subsanar un poco lo, el último monto perdido en diciembre y ese, ese decreto era de cuatro mil pesos ese Ese bono fue absorbido por una cláusula que firmó FATPREN, y el cual se descontó casi la mitad del bono, en algunos casos, en otros casos, completos. Nosotros, lo que... la Pampa fue la única provincia que denunció ante el Ministerio de Trabajo esta irregularidad, porque creemos que los 4.000 pesos deberían estar incluidos en el salario. En esta paritaria que se está acabando de, de, de firmar en este momento, Ese bono lo dan como pagado a DIRA y es el reclamo que nosotros estamos haciendo. Entonces ellos ofrecen un bono de 10 mil pesos, pero solamente para aquellos diarios que no pagaron ni un solo peso. Entonces,、eh, es doblemente malo para el que no cobró. O imagínate que al día de la fecha un trabajador debería tener dentro de su sueldo 27 mil pesos y lo quieren arreglar con un bono de 10 mil a los que no cobraron un peso. En el caso de los diarios de acá, La Arena, la Reforma y Diario al Diario, la Cooperativa de Cablevisión, hicieron el descuento y lo dan por pagado. Este, y hacía o sea que no, no, en, en ese sentido estamos, estamos mal, la verdad que no estamos bien, eso es una firma muy, que no está buena. En principio, lado, entonces, entonces ese, la, sí, ese bono no alcanzaría a los trabajadores y trabajadoras en, en el caso de los medios que mencionaste de la Pampa. No, lo, no, no alcanzarían si fuera Mirá, así. Mira,、eh, me faltan unas averiguaciones más ahora con el abogado que está redactando el, el, el convenio, pero por eso no quiero decir. Nosotros consideramos que nosotros tenemos que, alcanzar, nosotros tenemos que tener ese bono porque está mal descontado el decreto. El decreto eran los 4.000 pesos puros. directamente al trabajador y en nuestro caso nos descontaron un acuerdo del 9% en diciembre que está, que está mal descontado por eso lo denunciamos ante el ministerio、eh, la realidad es que nosotros a partir de ahora、eh, en, el, en el caso de septiembre octubre y noviembre tenemos un incremento del 15%、eh, del 18%、eh, que sería la única mejora que nosotros percibiríamos pero A ver, es medio difícil de, de explicarlo, pero los 4.000 pesos del decreto que dio Alberto es el 15% de un redactor. Y lo que se firmó es un 18%. Voy imaginarte que es una suba del 3% sobre la legalidad que nosotros creemos que tiene que cobrar un trabajador. <ríe> o sea que el panorama sigue siendo a d v e r s o compañero, para los trabajadores de prensa. Exactamente. los Trabajadores y las trabajadoras de prensa que、eh, en el último tiempo han sido mencionados constantemente como trabajadores y trabajadoras esenciales.、Eh, en caso de no estar de acuerdo, finalmente después de la charla con el abogado, de no estar de acuerdo y creer que esto perjudica al sector de, de la prensa en La Pampa, ¿qué medidas van a tomar desde el gremio? Mira,、eh, la medida que se puede llegar a tomar es ir por el Ministerio de Trabajo. y si no judicializarlo. Judicializarlo ya sabemos que es un, un camino bastante lejano, pero el problema que estamos teniendo en este momento es que hay una discrepancia también este, con la federación y, y la parte empresarial. Porque vos imaginate que, que la patronal agarra y dice, che, nos acabamos de sentar en una paritaria y acabamos de firmar algo. Sería, estaríamos en el caso de que por segunda vez se firma algo que no... no estaría del todo bien pero pero bueno、eh, veremos cómo cómo cómo reclamamos lo que es justo por lo pronto ya tenemos el expediente en el ministerio del trabajo y、si、esto no es así iremos por ahí a ver qué pasa bueno milton si、sí. no agradecemos el contacto y esperaremos las próximas novedades dale gracias a ustedes por estar siempre y bueno esperemos sacar lo mejor de, de todo esto Gracias de vuelta, le decimos a Milton Fernández, secretario general del Sindicato de Prensa Zona Sur.